El pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo. En la radio hay también un gallo. Y el gallo cocolo -co, la gallina co, -do. el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un pavo. En la radio hay un pavo. Y el pavo glu -glú -glú. el gallo cocolo -co, la gallina co, -do. el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una paloma. En la radio hay una paloma y la paloma El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, uh, en la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato, y el gato miau, la paloma rú, el pavo, el gallo cocorocó, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, interviews. en la radio hay también un perro, <f Claramente> en la radio hay también un perro, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo, el gallo cocorocón, la gallina co, el pollito tío, el pollito pío, el pollito pio. El pollito pio. en la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero, el cordero ve, a la cabra me, el perro guau, guau en gato mía, un lapado marrón, el pavo, puru, el gallo cocolo con la gallina con el pollito tío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, en la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca, la vaca no, el cordero ve, la cabra me, el perro guagua. El pollito pio, el fallinopio, pio El pollito pio, el pollito pio, el pollito pio.